Espacio en blanco. Un viaje hacia las nuevas dimensiones. En Radio Nacional de España, Radio 5. Llega nuestra segunda hora dentro del espacio en blanco Un tiempo que en Radio Nacional de España, Radio 5 Dedicamos al mundo del misterio Y dentro de ella, antes de dar paso a otros temas Y hoy podemos tocarlos Tenemos a Salvador Friicedo Como invitado, hablando de esa amenaza extraterrestre Sabemos, Habíamos dejado en la anterior hora Esa pregunta, de esa introducción que habíamos puesto mitad ficción, mitad eh, basada en algunos datos que había, de que algunos seres extraterrestres, de esos que nos visitan, parece ser que habían incluso raptado, yo no sé cómo decirlo, algunos de los presidentes habían hecho un, un clon perfecto de ese no, ser. No, yo eso no lo creo. Sí, lo he leído y lo han dicho por ahí, pero yo no creo. He visto fotografías, por ejemplo, de Carter corriendo, que ciertamente no se parecía y se bueno, se ha escrito muchísimo ahí sí que yo creo que la mente de algunos que, que los pobres no tienen otros fuentes de ingresos si se dedican a escribir esa cosa por ejemplo, le, le ponían la raya a la izquierda me vez de a la derecha pero es muy fácil como una fotografía al revés y cosa por el estilo yo no creo, igual que del Papa Juan Pablo I y Juan Pablo II dicen que este cogió el después del que lo hicieron la, el atentado aquel es un actor el que cogió de esas cosas no creo nada no creo. Vamos a pasar. Ahora, todo es posible porque en este mundo la realidad, la realidad, realidad es, es algo increíble. Imagen, pero, ¿sí? pero, no lo creo. Si me preguntan a mí usted no, no creo que llegue a tanto. Vamos con llamada el gusto que sigo preguntando. Hay Maricarmen de Madrid que estoy esperando. Buenas noches, Maricarmen. Hola, buenas noches. Cuando quieras te esperas, Salvador, te escuchamos. Bueno, yo quería hacer una pregunta. A lo mejor mi pregunta es un poco, no sé. Bueno, hay personas que buscan... ...como si dijéramos desesperadamente, no, no, ni... ...o ver a estos, a estos extraterrestres... Eh, ...es que estas personas son caprichosas... ...que aparecen a quien eligen ellos a quien quieren aparecer, aparecerse... O, ...y también quería hacer otra pregunta... ...¿estas personas se tiene alguna fiabilidad... ...de que hayan resuelto problemas materiales... ...a personas que a lo mejor los hayan tenido... Gracias, Maricano, por la pregunta. ¿A quién se aparecen los seres extraterrestres? ¿Y tus ovnis las personas ellos y han resuelto un problema? Bueno, vamos a ver. La, la, la contestación es múltiple y la haré bastante rápida. Sí, en general, ellos escogen. Yo ya he escrito de esto. Hay veces en que yo creo que escogieron este porque iba solo a esa hora en esa en esa carretera solitaria, ¿verdad? Pero muchísimas otras veces no. Lo escogen pues, y van directo y suelen ir por familia. De modo que... Al, y vuelvo a repetir algunos tipos de extraterrestres otros no intervienen para nada y otros lo hacen mucho más digamos pero algunos tipos si sí hacen sus experiencias sobre todo sus lo que yo lo suelo llamar yo sus traqueteos fisiológicos se le meten dentro aparatitos microscópicos, lo hacen con familias enteras y entonces si sí las escogen y si han solucionado algún problema con algunas cosas pues, gente sí yo sé de gente mira yo tengo amigos a los cuales les ha tocado la lotería yo conozco de un caso dos casos tres casos cuatro casos que les ha tocado pequeñas loterías para ayudarlos ¿me entiendes? algunos ¿provocado por eso sería? sí sí directamente porque tenían trato con ellos y el caso mira la granja humana cuento el caso de Torralba a Torralba que es un, un señor médico de la corte del, como caso clásico de Luis 15 de, de Felipe de segundo pues a Torralba tenía un amigo de estos que lo visitaba que lo conocían, el cardenal Cisneros quiso que se lo presentaran y el extraterrestre que llamado Ezequiel dijo que no tenía interés en hablar con el señor cardenal y no se dejó presentar de él habla Cervantes al principio del, de ese el doctor Torralba y de él habla Marcelino Menéndez y Palayo que era un, bueno, historiador serio vaya, bueno pues ese a veces cuando no tenía dinero y este, lo veía preocupado, su amigo diríamos extraterrestre levantaba la cama para meterse en la cama levantaba el, las mantas tú y allí tenía un montón de doblones que le, le había dado su amigo extraterrestre de modo que hay veces que lo han hecho pero pero aún así a un Ezequiel al fin le jugó una mala pasada y que al final la juega al final casi se murió en la cárcel de la Inquisición precisamente por la amistad que tenía con Ezequiel es un hecho histórico sí. vamos a otra llamada de Vigo Julio buenas noches Julio hola buenas noches cuando quieras su pregunta yo tengo varias preguntas la primera pregunta es... ¿Qué opinas de los hombres del planeta humo? Segunda, si no creo que los gobiernos intentan acostumbrarnos un poco a estos fenómenos para un futuro, como, por ejemplo lo de Rusia y lo de... Después, varios días después salió lo de América, un campo de trigo que salió... Vamos, dijeron que había sido sí. Y la tercera, ¿dónde se dan más casos en España? Gracias. A ti, hasta ahora. Empiezo por lo último. En España, donde más casos serán es en la provincia de Sevilla y Huelva, entre Sevilla y Huelva. Ahí es donde más casos. cada 10 casos de las que 5 son ahí, de los que merecen la pena, ¿verdad? Bien, eh, segunda cosa, ¿qué eh, pienso de lo de humo? Le dedico un capítulo entero ahí, es lo de humo tiene partes positivas y partes negativas. Ahora bien, lo que sí es cierto de humo y nadie lo puede negar es que los informes de humo, que los supuestos informes son interesantes serán supuestos, pero ahí están los informes. Tómense el trabajo de leerlos, yo me, estos días he estado leyendo prácticamente los últimos que han venido y son sobre el aborto, sobre el machismo, sobre, eh, vamos a ver, sobre el, otra cosa, un tema candente, muy madera, no me acuerdo cuál, pero son interesantísimos, interesantes, sobre la entropía y la entropía del universo, bueno, eso es precisamente para explicar el aborto, porque son de una profundidad enorme, ¿quién los hace? No lo sé, ¿los de humo son extraterrestres? No sé, a mí me han interesado mucho y me han ayudado mucho los los informes de los supuestos señores de Hugo. Yo tengo, como sería muy largo al ver eso, lo que yo pienso de ellos, ¿verdad?, que es una cosa así, tengo mis dudas por un lado y tengo mis mis cosas que me inclinan a creer que es cierto, hay en el libro La Granja Humana. Y la otra cosa, si los gobiernos quieren acostumbrarnos a, a eso, pues por un lado quieren acostumbrarnos, porque la serie V, ET los encuentros en la tercera fase ¿no? son cosas que ha ido soltando sobre todo el gobierno norteamericano para, porque ahora no sabe qué hacer con esa gran trampa que nos ha hecho durante 40 años de estar tapando una verdad porque claro, lo que hay detrás de la verdad es terrible, es el pacto que han hecho con estos señores, de una manera o de otra y los gobiernos quieren irnos acostumbrando eso por otro lado, pero por otro les da miedo y ahora mismo están queriendo echar tierra sobre todas las noticias que nos, en virtud de la folla, pues nos han dado últimamente a la brava a la fuerza se han visto obligados a darlo a las agencias gubernamentales y ahora están desacreditando todo eso cuando salió lo de estos días lo de Rusia yo te quería preguntar luego aparte del OVNI lo que, sí. lo que pensabas de la terrestre de Buenos lo, pues cuando salió yo enseguida mi mujer y yo hablábamos de esto y no verás como no tardan cuatro días en venir a desmentir eso y efectivamente a los cuatro días ¿verdad? alguien que no está interesado porque aquí hay como hay peleas entre ellos allá arriba hay peleas entre nosotros hay gente que no quiere que eso sea y ahora tienen un pugilato tremendo unos que sí otros que no pero yo no tengo la menor duda de que eso es cierto y también estoy casi seguro que la perestroika tiene que ver con esto es decir hay que tirar noticias para distraer a la gente porque ahora está muy alborotada y entonces a ah, un joven en tal sitio, en la televisión cosa que antes no hacían de ninguna manera pero vienen otros señores demasiado y lo, lo niegan pero a los pocos días volvieron a volvieron a hablar volvieron a hablar a los cuatro días ya de otra cosa diferente de no sé qué, y salió aquí también en la televisión nuestra, pero para mí eso del de OVNI de Rusia señor, pero pues si hay miles como ese pero ese es, lo vieron nada más fue cuestión de verlo, no me interesa el caso a mí me interesa lo que están haciendo en las mentes de los humanos, dentro de las casas de los humanos, eso no lo que han hecho con los grandes líderes del mundo claro Eso es lo que me interesa Vamos con más llamadas Y si me da tiempo te preguntaré luego cosas María Luisa de Madrid, buenas noches Hola, buenas noches Cuando quieras, muy rápidamente si Mira, puede Mira, sí, rápidamente Dos preguntas, por favor, a don Salvador eh, Si su libro está basado eh, Si ha tenido él algún contacto personal Si él ha llegado a ver a alguno de estos seres Esa es la primera pregunta Y la segunda es Si en caso de que estos seres eh, Bueno, pues eh, llegasen a... a es como te voy a explicar, atacarlos, en una palabra Si habría algún medio de luchar contra ellos De acuerdo, gracias María Luisa Ver eh, seres, un tiempo yo intenté, hice cosas tremendas Yo he eh, subido a las montañas solo por dios gracias No había ningún Pero eh, ovnis sí los he visto clarísimamente en plena luz del día durante muchísimo tiempo Eso en unas cuantas ocasiones ah, Para ver ovnis hay que ir a donde hay ovnis para ver conejos, en la gran vía no verá usted ningún conejo, nunca tiene que ir al monte, o a alguna granja, eso es la cosa, pero hoy día ya, ver o no ver, no, mira, hace pocos días, también estando con mi mujer, donde hay en Galicia, pasó uno por allá arriba, ¿qué era aquello?, bueno, claro, yo no sabía ni cómo se llamaba el piloto, ni nada de eso, pero aquello ciertamente no era un avión, ¿no? rojas, eh, seguida, y por las cosas que hizo, ...y no hace mucho en Puerto Rico, por la noche veníamos también... vimos una, una luz rarísima encima del mar... ...volvió para atrás, volvió para adelante, sobre todo eso... ...no tuve la menor duda... ...pero ¿qué importancia le dio a eso? No, absolutamente ninguna... ...como le digo, a mí lo que me interesa es lo que están haciendo hoy día ya... ...en la mente de los seres humanos... ...segundo, si nos vienen a atacar... ...de eso le dedico un capítulo entero en... ...Defendámonos de los dioses... ...¿cómo defenderse? ...porque ellos no atacan con ametralladoras... ...atacan con... ¿qué ...con ideas para ir cambiando la faz del planeta. Atacan, por ejemplo, hoy lo que usted ve, que pasa en tantas siete, ocho, nueve síntomas que yo describo en este libro que va a salir. ¿Verdad? Eso es de lo que hay que definirse. Sobre todo, cuando ves el borreguismo, el in increíble que hay en este mundo, la gente va como borregos. Mira, hoy pasaba yo ahí por, por los cines ahí de Santa Ingracia. Pues, y ve aquellas colas. Yo decía, Pero ¿cómo es posible, Dios mío? Para... Guardar una cola una hora de, de un humano, vale una verdad, ahí los tienes, pasando frío, una cola que tenía 300 metros. ¿Y cómo es posible que aquella gente que haga cola todavía para ir al cine cuando tienen la televisión tanta película? No es un estreno. Eso para mí, me perdonen todos, es un borreguismo increíble, que, que, que entreguen una hora haciendo una cola ahí, aunque solo sea 20 minutos. Hay que defenderse de eso, de que no te coman el coco. A través de los líderes, de los iluminados de este mundo, o iluminados de tipo religioso, o iluminados de tipo político, yo cuando veo a la gente que van a los mitos, políticos, pero señor, ¿cómo es posible? Que estos que dicen mentira tras mentira, votación tras votación... No, no, no te metes en política. No, si a mí me encanta meterme en política, porque los políticos se meten conmigo, ¿verdad? Me prometen una cosa y luego me hacen otra cosa, y... ¿Cómo es posible? Pues porque la gente les tiene comido el coco, o los religiosos, o los políticos, o lo que digan los científicos, o lo que digan la bolsa. Ahora le dedican un gran espacio de tiempo a la bolsa en la, en la televisión. La bolsa es para cuatro señoritos que van allí a la mayor parte de los españoles. No, no le interesa un pepino la bolsa. La bolsa es jugar con dinero, una cosa aérea absurda sube y baja las acciones, pero la gente es la misma, las necesidades son las mismas, pero nos están embutiendo ahora con bueno, y tenemos que tragarnos la bolsa, ¿verdad? Que les interesa a unos cuantos. Es que este mundo está loco. Ahora, te permites otra cosa. ¿Cuánto van a gastar en arreglar ese palacio que está por ahí cerca? para para la Frente al Palacio Real. Para la música. Para los melómanos. ¿Cuántos van a la música? Eso es canallesco, verdaderamente Que haya tanta gente que esté pasando una necesidad tan bárbara Y se gaste, no sé si son 3.000 millones Para regalar un palacio que es para los señoritos Que hasta ahora tenían abonos para siempre Y esos son los que van a oír la música Señor, dirigir un país no es así Hay muchas necesidades mucho más profundas que eso. Sin embargo hay que darle 3.000 millones para para eso ahora, que Estamos en una emisora Vamos una emisora con Joaquín de Alicante Buenas noches, Joaquín Hola, bueno, buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, a todos Cuando quieras te escuches alador Cuando quieras su pregunta Sí Quería hacer una pregunta Hace poco he recibido la información de que En una base que hay Está teniendo estos ambos Que más o menos sabe por dónde está Entre el continente África y las, las canarias Están teniendo allí una serie de entrevistas Ejerces de altos cargos Muy importantes de naciones Con esta gente Bueno. Unos pastos, pero a cambio de que esto, esta gente que pasa con esto, de que eliminamos bases nucleares, y misiles, y a cambio ellos les damos atención tecnológica. Y tú, Joaquín, ¿dónde has escuchado que hay una base en el continente africano y las Islas Canarias? Creo, creo entender que has dicho, Joaquín. Sí. ¿De dónde te la información a ti, esa información? ...de otros programas de radio que he oído... Ya. ...Francisco Padrón... Ya. ...la ha dicho también... Sí. ...lo va a ser... Ya, ya, ...ya sabemos de dónde viene la fuente... ...¿tú qué crees, Rodolfo? Yo, mi, ...mi experiencia personal... ...que no la puedo demostrar... ...sobre todo así globalmente, tal como lo digo... ...pero yo creo que hay cientos de bases... ...en la altos de las montañas... ...en lo profundo de los océanos... Puede, ...y algunas se puede decir exactamente dónde están... ...porque ahí están trabajando probablemente están trabajando ahí conjuntamente con el con seres humanos, unos voluntarios, otros involuntarios. De eso hablo en el libro este que habían. Y de otras por lo por lo que se puede deducir, una base ahí, por ejemplo, la bahía de Cádiz, ven prensales mucho esto desde hace años ya Osuna me contaba cosas fenomenales que él había estudiado base, por ejemplo, cerca de la Bahía de Ocorón en Puerto Rico, hay cientos de bases porque son muchísimos los tipos de extraterrestres que hay sabemos por ejemplo que en el estado de Nevada había una base de los de un planeta llamado uh, los coldasianos coldas y la atacaron el ejército de Estados Unidos para quedarse con los platillos que tenían allí enterrados la atacaron violentamente y hubo una tremenda batalla y hubo muchos muertos y desde ese día los coldasianos se fueron porque los norteamericanos rompieron su promesa y, y se largaron para afuera detalles como ese hay muchísimos son todos ciertos pues puede ser que no sean todos ciertos verdad pero que se acercan mucho a la realidad ¿sí? eso hay un libro enteros es escrito por un sudafricano porque uno de este, de este planeta Koldas vivió en sudáfrica durante 6 meses era una fábrica que hacían radios y no conocía a todo el mundo hasta que un día vino un claificismo Yo quería preguntarte acerca del OVNI de Boronés, entre otras muchas cosas que tengo aquí. ¿Cómo valoras tú esa información? Que la agencia, tras la agencia oficial de noticias noticia soviética, diga, acepte, afirme y de alguna forma, bueno, lance a todo el mundo esa bola increíble que se hizo una bola de nieve, de que estaban ahí y de que habían aterrizado. Sí, hombre, si antes de eso pertenece a la etapa primaria, lo bueno es que haya sido la agencia TAS. La que lo haya dicho pero el casito es un casito más de los yo conozco el casito muchísimo más importante antes que es lo importante es que la agencia estás y se ve que ahí ha habido una mano de atrás y digo hablen de esto pero mira hace años yo no sé en qué en qué libro publiqué un caso en que, que creo que fue en el lago ladoga un ovni patinó sobre el hielo y arrancó no sé cuánto 40 toneladas de hielo en un segundo ritmono ni se enteró el ovni no perdió velocidad casi jugando dejó una zanja que no sé me acuerdo cuando tenía dos o tres metros de profundidad arrancando el hielo cosa que si solo hace un cohete nuestro se desintegra eso fue hace años y eso fue estudiado por los rusos y fue publicado por los rusos pero dan esa cosa y se queda callado ahora vienen eso es mucho más interesante que esto de estos niños que vieron a señoras y dicen, ¿Señor, si en Rusia ha habido de todo ¿Entiendo? lo poco que sabemos de Rusia ha habido el caso famoso aquel que también no sé si será cierto no pero allá lo dijeron las agencias bajó en cámara lenta una especie de huevo, había huevo y dentro había un niño un niño extraterrestre con la, la, las cosas palmeadas y por ahí solo publicaron incluso las revistas españolas de modo que hay casos ahora, ¿por qué han publicado eso la agencia TAS? tan oficialmente probablemente porque ya como te dije antes la periscológica está de por medio los políticos dicen, nos conviene una noticia como Franco, antes, cuando estaban las cosas mal Gibraltar, y todo el mundo con Gibraltar se llenaba de, de acentos patrióticos y con eso, él hacía todas las trampas que vivían bueno pues lo mismo está pasando ahora en Rusia y está pasando con a los pocos días salió el el hipnotizadores sí. y lo veía todo el mundo ¿y eso por qué? tiene a... distraídas las mentes de los y entre tanto pues los problemas devuelvan los problemas políticos ahí el señor Gorbacho pues a las agencias para hacer las cosas y quiere porque la gente está entretenida con el juguete que le pusieron que será un partido de fútbol internacional o un, o un ovni o un... o un hipnólogo de esos ¿no? Eh, tenemos otra llamada más, yo no sé si vamos a tener que cambiar las cosas Me haces así cambiar un poco la voz, Salvador, porque estamos en Radio Nacional de España Radio 5 con Salvador Frichero, ahí están las cosas que él cuenta Igual tenemos que cambiar el plan y quitar una de las entrevistas que teníamos preparada Depende de los oyentes, nuestros teléfonos 420040 y 420041 Aquí tiene a Salvador Frichero, aprovechen si quieren hablar con él ¿Cómo va a Arsenio de Madrid? Buenas noches, Arsenio Buenas noches Cuando quieras tu pregunta para Salvador Bueno, yo he leído a Mario con lo cual estoy de acuerdo. Pero por bueno, quisiera hacer muchas preguntas, pero bueno, solamente una. Te voy una pregunta, que él, no sé, veo, creo que habla un poco de ello. Eh, quiero saber qué opina de los hombres negros y en eh, si existen y quiénes son. De la empatía, yo dije, este me a preguntar de los hombres. <risa> Gracias, Argelio. Que nunca vas a traer Los hombres de, de negro son muy variados. <risa> muy variados. Ahora te voy a decir una cosa que para mí, muchas veces porque no son solo de una sola especie, diríamos y no solo son el subproducto de, de un tipo de extraterrestres, muchos extraterrestres fabrican este tipo de entidades que se parecen más o menos unas a otras muchos son robots, son fabricaciones hechas por ellos para que hagan ciertos trabajos sucios, diríamos ahora, aquí sí hay que dudar mucho pero las informaciones que tenemos que son dudosas, es decir no son fácilmente creíbles es que rusos y norteamericanos ya saben fabricar androides, de ese tipo ¿entiendes? Mm -hmm. gentes que están hechas de tejidos de animales y describen porque es muy largo decirlo le ponen en la cabeza la memoria de un humano ¿verdad? pero hecho con tejidos ¿no? no con maquinaria de como puede hacer un robot ¿verdad? con piezas de metal no, no, no, es hecho con carne y hueso diríamos. una especie de, de carne especial y los han, se los han enseñado a fabricar sobre todo sabemos más eso de los rusos y es un tipo también, o sería porque ahí yo no pongo la mano en el fuego pero los informes dicen que sí sería un tipo también de hombre de negro porque muchas veces se ha visto que son claramente como robots a veces son robots casi mecánicos pero otras veces no son los biológicos por ejemplo, los que raptaron a Ferreira un brasileño él se dio cuenta de que los sombrecitos pequeños que lo raptaron él eran sí hombres también de carne y hueso muy bajo, una fuerza también lo cogieron a la... en cuanto llegaron al patillo los dos se pegaron a la pared y entonces ya entraron los propios extraterrestres y estuvieron totalmente inmóviles to como si fueran máquinas apagados y cuando llegó el momento de agarrarlo otra vez y llevarlo a su sitio, lo devolvieron después que le implantaron unas cosas otra vez se, se activaron y él cayó en la cuenta de que eran estaba con robots pero eran robots biológicos ¿y eh, tú tienes pruebas de todo lo que dices, Salvador? ya te digo, a mí no me hace falta tener pruebas de muchas cosas hay cosas de las que sí, yo deduzco Yo no estuve nunca en Oslo, capital de Noruega, pero estoy totalmente seguro de que Oslo existe. ¿Por qué? Pues porque leo libros y ya había que estar loco para no saber eso. Yo nunca vi a los romanos, por ejemplo, a la gente, los religiosos. Jesucristo, ¿quién ha visto a Jesucristo? Ni el Papa ha visto a Jesucristo, pero estamos seguros que Jesucristo existió, por lo menos los cristianos están segurísimos de eso, aunque hay toda una escuela que dice que no existió, pero bueno. ¿Existió por qué? Pues porque ahí están los evangelios, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a Santander, está esperando a Nemecio, y vamos a pedir disculpas a nuestros oyentes, porque estamos casi a punto de tener que cambiar el programa que teníamos pensado, la idea del programa, porque... ¿No Sal... puede seguir? Yo no tengo miedo. Salvador tiene la culpa. Nemecio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí estamos trabajando y escuchando. Me alegro. Cuando quiera, Salvador te está escuchando para tu pregunta. Señor Frenicido. Hola, buenas noches. Un abrazo desde Santander a la verdad. Bien, pues es la que usted está hablando? ¿Qué es la que usted está diciendo? ¿Qué es la que existe? No hay que pensar creer o no creer. Existe una realidad, una evidencia de unos seres y de unas máquinas que circulan el espacio que desconocemos entre hijos verdaderos, pero existen y ese quedarse un punto sin ninguna coma existen. Tú no has visto, he estado los ojos, he pasado sorpresas grandísimas. Señor Freddy, aquí en Santander tiene usted un personaje que en la emisora le puedan informar quién soy, más o menos, saben algo que le puedo pasar mucha información si es que le interesa la información sí, a mí, claro que me es interesa. sana, es sencilla, es sincera y vista por mí durante más de 30 años no ahora, en este momento que hay ya que van al despacio no, no, yo vi primero cuando andábamos en bicicleta en España sí, cuando sí, no. no había aviones Nemesio, te agradezco, vamos a pasar el teléfono de contacto, tu teléfono Salvador y, y gracias por llamarnos porque tenemos un montón de llamadas ahí esperando gracias. Buenas noches ¿Cómo estás? Eh, en primer nada, no, felicitados por el programa, porque yo creo que es interés, no es interés bastante, es bastante grave vale. Bueno, yo quería hacer una pregunta, las he invitado y es esa, si si puede contestar esto de la medicina de hoy en día, la... La curación de cánceres y distintas enfermedades, a ver si sí tiene algo que ver con con cosas de estrés o otros que hayan dado ellos, estudios o algo similar. De acuerdo, gracias por la llamada, te contesta enseguida. Yo pediría a nuestros oyentes que no te hagan, no te tiren mucho de la lengua porque al final vamos a acabar todos. Nos van a echar de la misura, Salvador. No, hombre, a mí nadie me echa A, a mí sí me pueden echar. ¿Pero, pero no tengas miedo, me echar la culpa tú a mí en cuanto a que ah, si hay gente que ha curado cáncer porque se lo han dicho los extraterrestres ¿entiendes? yo sé, yo conozco casos de eso a veces al principio les da mucha poder y después se lo, se lo quitan y en cambio hay mucho alucinado en este particular también pero sí, es cierto que hay algunos de los curanderos así más misteriosos es porque se los han dicho y hay casos clarísimos, hay casos clarísimos ...clásicos, como es por ejemplo el caso de Petrópolis... ...una muchacha estaba muriendo de cáncer y bajaron de, una, de un botley... ¿no? ...dos hombres vestidos de blanco le hicieron una operación... Y, ...y se volvieron a montar y la niña se curó... ...yo conozco en el caso de las arcubias dominicanas, etcétera... ...hay casos por ahí... ...ahora, hay otros individuos por ahí que curan cáncer... ...y no es debido precisamente a extraterrestres... ...sino a otro tipo, de, diríamos, de entidades porque que se curan cánceres hoy día aunque la ciencia médica patalee en ese particular, eso es cierto no todos ni mucho menos pero hay gente que cura, que ha curado cánceres y que lo sigue haciendo debido a una especie de medicina marginal que es totalmente sigue unas leyes que no son las de la medicina normal ya hemos hablado en programas si y a lo mejor volvemos a hablar 420-040 y 420-0041 con el prefijo 91 son nuestros teléfonos por si quieren preguntar esta noche a Salvador Friseo Espacio en blanco. Un viaje hacia las nuevas dimensiones. En Radio Nacional de España, Radio 5. Nos llaman desde Tenerife, en Salvador nos dicen que Este programa de hoy no deberíamos de haberlo emitido porque hay gente que está en contacto con estos seres extraterrestres Parece ser que hay una muy buena relación, parece ser que va a ocurrir algo positivo dentro de muy poco Algo que yo, nosotros también hemos dicho aquí desde el programa, que que algo bonito parece ser que está a punto de ocurrir Y que no deberíamos eh, plantear un programa de la amenaza extraterrestre en este momento Dicen, no sé qué opinas Me tú. huelo que está por medio el espíritu de Sisto Paz Eso es la misión Rama, bien Bueno, de esto podría sí, Espera, lo tenemos ¿Sí? en antena, lo vamos a pasar, si ¿te parece? ¿A, a, a la persona, Gerardo, Gerardo, Gerardo, buenas noches. buenas noches ¿Cómo estás? Hola Miguel, un abrazo También para ti Gerardo y para la gente de Tenerife, de las Islas Te estás cuidando, se sí. va a ofrecer cuando quieras Mira, soy Gerardo del grupo más allá del Puerto de la Cruz hmm. No tengo nada que ver con Sistopaz, ni el grupo Rama Y te he llamado al principio del programa Porque me hubiese gustado hablar contigo Para tratar de evitar que este programa saliese en antena ...creo que es contraproducente... ...después de aquella magnífica reunión que tuvimos arriba en las cañadas... ...cuando se consiguió que, que mucha gente se reuniera con una visión positiva de cara a los extraterrestres... ...tratando de unificarnos en un pensamiento... ...esto está dando marcha atrás a la idea de que los extraterrestres vienen en sentido positivo... ...quieren contactar con nosotros... Y hay gentes, como este señor que está hablando, que procura que esto no se dé, que nos asustemos y que nos neguemos a acercarnos a ellos. Y... Por eso me asusta mucho este programa. Creo que estamos dando pasos para atrás después de todo un trabajo y de todo un esfuerzo que hemos intentado hacer para conseguir que se diera una visión positiva. Quiero hablarte también de esa reunión que ha hablado este muchacho en una base aquí en las Islas de la Palma hubo una reunión muy interesante muy importante donde gentes importantes de distintos planetas llegaron a unos acuerdos con estos señores tratando de que el planeta que lo estamos destruyendo nosotros que los negativos en el planeta somos nosotros tratemos de conseguir que esto esta destrucción que se avecina no se dé porque solamente está en nuestras manos Gerardo, yo te emplazo para que nos cuentes más datos de esa reunión, si ¿sí te parece. Sí, sí, podríamos hablar más largo de esta reunión, pero estoy un poquito asustado por esta visión que se está dando en este programa. Lo haremos en otro momento, Gerardo, y no te preocupes porque al final verás como sacamos buenas conclusiones. Gracias, Gerardo, un abrazo. Un abrazo, adiós, buena noche. Hasta luego. ¿Qué te parece esto que dice Gerardo? Uno, uno de nuestros invitados estuvo en esa reunión del TEI de Famosa ese sí. día 24 de junio. Eh, no, que no, nada, absolutamente. Que fue... Pasaron muchas cosas que vamos a hablar de ellas en otro momento. Bueno. Pero él está preocupado por esta visión negativa sí, que usted está... yo estoy estás... preocupado por la visión de él, verdaderamente, porque está cundiendo ahora toda esta que tiene que ver con otras cosas también toda esta visión angélica del, del todo extraterstre y todo el mundo buscando ahora contacto con seres buenos y por ahí a mí ciertamente me preocupa él no es de la misión rama pero va para el parejo mira si esto pas es una gran persona es un hombre lleno de buena voluntad y como persona yo ponga la mano en el fuego con él y como él hay 40.000 que están en la misión en la misión rama queriendo eso que es positivo lo que dice este señor, verdad la unión de los seres humanos, el que, bueno, a mí que empecemos a casi adorarlos, no adorarlos, pero a creer que son buenos y por ahí eso me sin cuidado, lo que nos interesa es lo que pasa aquí en, en nuestro planeta. Pero lo que me preocupa de la misión Rama, de todo el movimiento este, lo que me preocupa es que es, primero, el nacimiento de una nueva religión, aunque ellos digan que no es tienen sus ritos, tienen ya su dogma los ritos son los cristales de cesio el cambio de nombre y los cendras esos son los grandes ritos de cesio y luego lo que llaman ellos las salidas me he leído el libro que me dio Sisto Paz el otro día en, en Barcelona y ciertamente me llena de preocupación porque esto es una, una fábrica de fanáticos de gente a los cuales a muchos les hace un bien, sí, relativo a lo mejor están demasiado materializados ...y cuando se meten en estos movimientos se espiritualiza un poco... ...sí es cierto... ...pero a la larga hacen lo mismo que hizo el cristianismo... ...el cristianismo a la larga ha sido mucho más pernicioso que, que, que, que real... ...todas las religiones del mundo han sido mucho más perniciosas... ...las religiones han causado millones de muertos... ...y eso no lo pueden negar los fanáticos... ...cada uno cree que la suya es la grande... ...y por eso seguirá dándose de leña con todos los demás... ...para defender... ...y estos es igual... están ...les cierran la mente... Van a las montañas a subir, dejen a los extraterrestres, vamos a ver si realmente los humanos nos unimos nosotros y hacemos de este planeta algo vivible. A estos que tienen tan buena idea de estos señores, lo digo, pero bueno, ¿qué hacen? Son medio tontos que con el poder que tienen tantos años han pasado y aquí está este planeta cada vez más endemonial, porque el planeta está que no hay por dónde cogerlo, estamos acabando con él en todos los sentidos señores extraterrestres hagan favor, hagan algo ya que se intrometen, vengan y, y no sé, acaben con, con los mangantes que nos que nos dirigen en el mundo acaben con el militarismo acaben con los, con toda esa furia de dinero que hay, de, de, de ganar más dinero pero no hacen nada, quieren que nosotros lo hagamos, bueno pues entonces denos alguna manera de hacerlo, y entonces no se lo digan a dos, tres, cuatro iluminados y a cada uno le dicen una cosa diferente, para que se peleen unos con otros, no hombre no Para mí es un movimiento peligrosísimo, creador de fanáticos, tanto la misión Rama como todas las misiones Rama que hay muchísimas en el mundo. ¿Por qué? Porque como te digo, a chica, la mente, a algunos sí se la agranda porque estaban los pobres muy encogidos, pero a otros no, los hace andar corriendo de acá para allá. Yo de que los tres pueden incluir las grandes fuerzas militares y políticas, podría algo tener con la historia de la humanidad, como por ejemplo con las grandes con grandes personas como Hitler y Napoleón y todo esto gracias gracias a ti Íñigo mira, perdóname me van a llamar comerciante por ahí no importa que lo llame en el libro La Granja Humana yo pongo precisamente un capítulo se dedico a Hitler ¿verdad? y otro se, y se lo dedico el mismo hablo después de quien de Juana de Arco ya ves, uno negativo otro positivo los grandes avatares los grandes líderes de la humanidad todos han sido manipulados todos han sido marionetas los hombres somos marionetas la raza humana somos peones en un ajedrez de gigantes, y nos mueven y juegan con nosotros, igual que nosotros con los amigos. De modo que, y en otro libro, en Defendámonos de los Dioses, yo te digo que, yo digo, es Berlón bueno, con Edlaton, explico yo las estrategias que han usado. Y las grandes estrategias que han tenido a lo largo de los milenios son razas, lenguas, patrias religiones esas cuatro cosas ¿eh? que son sagradas todas las religiones las patrias y razas mi lengua esos son criaturas son han sido son instrumentos de otras de otros seres que han se han, se han valido de ellos para manipular al hombre y esas cuatro cosas sagradas han generado ¿qué? guerras que es el quinto la quinta gran estrategia porque les interesa la guerra. A muchos de estos, los buenos, para el amigo ese de Tenerife, a los buenos no les interesa nada. Igual que al hombre muy civilizado no le interesan los conejos ni las hormigas. Está en la ciudad y va a las bibliotecas, etcétera, etcétera Pero hay unos cuantos desgraciaditos que son de los que hay que defenderse, que a esos sí les interesa esta cosa. Y esas han sido las grandes estrategias que hemos tenido en la humanidad. Salvador, espero que no estés cansado porque vamos a estar hasta las 3, las 2 en contigo. Hemos cambiado todo el plan del programa y hay un montón de, de llamadas. Eh, José va de Bilbao, está esperando. Buenas noches, José Sí, buenas noches. Cuando quieras Oye, mira, me gustaría hacer una pregunta correspondiente a la, a la espiritualidad de ellos. O sea, ¿qué entienden ellos por Dios o si existe ese término o, bueno, la dualidad bien malo? O sea, un poco referente a la, a la espiritualidad Porque ellos, como como estoy diciendo bien También mueven Entonces, eh, eh, la vida pos, pos, La posvida, por mejor por decirlo de alguna forma mm. eh, como entienden ellos Y cómo el, el aspecto religioso, vamos De acuerdo, pues, José, en seguida te contestamos Gracias por llamar Mi querido José, que una vez más hay que volver a hablar En el sitio de recordar ciertas, ciertas eh, Reglas de juego ¿Qué me contestarías tú si yo te dijera ¿Qué piensan los vascos de la espiritualidad? pues piensan de todo, absolutamente hay gente que son eh, adoradores de Santa Arsicio y de la, de la adoración nocturna y hay gente que no crea en Dios, hay de todo hay tal cantidad de seres que visitan este planeta y que caminan por todo el cosmos, sin fin, ¿verdad? que hay de todo y en cuanto a lo que tú pides de la espiritualidad hay ejemplos de todo los que le hablaban, por ejemplo, a través de Pujar y Chauri Geles le decía mira, no hay más Dios que esto que tienes tú delante de Dios somos nosotros y eso es, el olvídate de Dios, ¿verdad? negaban totalmente y jugaban con el, con el concepto de Dios y por ahí los humitas por ejemplo si es que son ciertos tienen su boboa que llaman ellos su una especie de paralelo de Cristo que también acabaron de mala manera lo no lo crucificaron lo desintegraron y lo consideran como un redentor otros en cambio nos hablan de una concepción de Dios curiosísima se parece mucho más a lo que dice por ejemplo Buda por ahí que es un Dios que impersonal totalmente otros hablan del cosmos Como, como una energía ahí de todo, ellos hablan absolutamente porque son tan variados ahora yo sí te digo que habiendo leído mucho de lo que ellos dicen y los de humo cada vez hablan más de este tema uno aprende una barbaridad no haciéndose fanático de lo que diga ninguno que eso es el peligro de los contactados bien, se le aparece una cosa, no está preparado y lo que la monserga que le digan así sea el disparate más grande ahí tienes ese pobre hombre que ya es fanático de lo que le han dicho pero yo he leído muchos que nunca llegarán a ser publicados porque el pobrecito contacto los tenía metido en una gaveta y nadie le hacía caso. Y yo me he tomado el trabajo de leerlo, antes más que ahora, y he ganado mucho, porque entre las visiones de unos y las de otros, yo me he dado cuenta, por ejemplo, antes para mí el cosmos no existía, si decir, existía, yo era un fanático cristiano y estaba completamente bizco y míope. Y ahora me he dado cuenta completamente de que no, que el cosmos es grandioso y que somos una gota en este océano infinito. Y eso es mi religión y se la debo en gran parte a lo que he leído de la de lo religioso diríamos, de todos estos señores sin quedarme con ninguno porque lo que los hombres tenemos como gran don de Dios, Como gran don de Dios es nuestra inteligencia y ahí es donde vayan todos todos los religiosos. Todos estos que se unen a los montes a, a buscar guías y a buscar, a ver qué le dicen una mano extraterrestre Que se vayan al cuerno todos los extraterrestres. Yo voy caminando para adelante con este cerebrito que Dios me dio. Y si me he equivocado en el más allá, yo le seguiré cuentas al Dios a quien sea que me dio un cerebro malo porque yo lo he tratado de usar bien. ¿Me equivoqué? Pues que me dé uno de primera mano. <risa> Vamos a Madrid, ahí está Cristina esperando Buenas noches Cristina Hola, buenas noches Nos hace Reisado, Bueno, Crisado, lo primero quería <coughs> felicitaros por el, el invitado de lujo de esta noche Que es el primero de los que a mí me gustan, por ver, lo menos Así así se habla, señor Sí <risa> Cuando quieras tu pregunta para él Bueno, Cristina. yo querría, no sé si vaya a hacer hincapié Si va a hacer el señor Reisero hincapié No sé si decirle padre o que bueno, me da lo mismo lo Con que... Con tal que no me llame madre, me llama lo que <risa> yo querría saber de los esos que curan yo tengo una artrosis ahora tengo una lesión de columna y me duele mucho estoy fatal y yo quería saber de esa gente que cura si van a ce van a decir algo concreto de alguien que pueda de verdad curar y de a quien se pueda quien se pueda confiar o no sé si particularmente o cómo me pudiera decir a alguien a alguien concreto. Eh, Cristina, nos quedamos con tu teléfono y se lo pasamos a Salvador Felicero Es un tema que no viene hoy muy a cuento con el programa de hoy Pero no te preocupes porque te damos le damos tu teléfono a Salvador Felicero Y él te llamará, seguramente está mi mano chingles Vamos con otra llamada, Luis de Madrid Buenas noches, Luis Luis Hola Sí ¿Estás ahora ahí, ¿no? Hola, Luis Hola, Luis Lo primero que hacer es un llamamiento la gente que programa hoy Para que el próximo programa que hagas Escucha la entrevista que le hiciste a para la rama, sí. que nada porque se una idea más poco de, de lo que hizo uno lo que hizo otro y cada cual se quede con lo que se lo opina, ¿no? Eso es lo compañero? que tienen que hacer. Exactamente, la próxima semana ya hemos anunciado que estará así topaz de nuestro programa. ¿Algo más quieres decir, Luis? Y otra cosa que quisiera decirle a ver, me parece que de todos, de todos los programas de radio, este es el programa que más radio está haciendo lo porque tú eres el principal manejador de Vamos, sigue, sigue, sigue. Sí, No, no, no, no Para que piensen que están haciendo Por esto, que están haciendo por la red Están metiendo miedo a la gente la verdad, no creo que Yo no digo que no haya Estadarientes malos Pero es que se está haciendo por parte de ellos La realmente irnos a la gente Por eso quiero a la gente que escucha A por próximo Gracias Luis Gracias y por la valentía. Salvador dice que, dice Luis, que es el principal manejado y que esta noche está haciendo lo que pánico. Todos somos... No, no, si yo estoy metido en esto no tengo pánico ninguno. ¿entiendes? No tengo pánico porque estoy parado encima de mis dos pies. Y por eso he dicho y lo vuelvo a decir, que se vayan al cuerno todos los extraterrestres, si vienen a manipularme y a interferir con mi vida, los que vengan. Y el que venga en plan bueno, pues que venga respetuosamente, que no me haga subir a ninguna montaña y que se atenga a mis reglas porque yo estoy en mi casa y en mi país. Ahora, precisamente oyendo a este miedo que me dan todos estos pobresistos pases, uno de los muchos que andan por el mundo predicando la bondad de los hermanos de los tres, pero este que me habla con toda buena voluntad, porque yo desde el principio he dicho que respeto la buena la, la, la bonhomie, que se dice en francés, de la buena voluntad de esta gente, sobre todo de resisto paz, que es todo un caballero, pero los pobrecitos están engañados se empieza bien de ordinario pero a la larga las cosas no acaban bien y si no en el mismo libro de Misión Rama pueden ustedes ver la cantidad de problemas que han tenido de peleas que han tenido entre ellos no ya con su padre, con el Ipri, que eso es natural sino con el, él, con su hermano Charlie, con el otro y todos los que entran empiezan igual que todos los fundadores de religiones porque si esto pasa es un cristal pequeño y tiene un poder enorme de atracción Tienen un poder. ¿Por qué? Porque sus cerebros están preparados. Y cuando tú, lo he dicho mil veces, te acercas a un contactado, si es un contactado que dice cosas un poco exaltadas, ten cuidado. Si tienes hijos pequeños, no lo dejes acercarse físicamente a él porque te lo va a envolver. Tienen un poder de captación debido a, a que emiten un tipo de ondas cerebrales que convencen, así digan que dos y dos son cinco, y el peligro grande para mí es eso, que convencen a la gente y los convierten en unos fanatiquitos más. Vamos a pasar una llamada que va a ser la última y luego te hago una pregunta, Salvador Carlos de Gerona. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Cuando quieras rápidamente tu pregunta. Sí. Eh, eh, buenas noches, Salvador Fisiera. Hola. Eh, quería preguntarle qué opina eh, de, lo que, de todo lo que ha explicado, de todo lo que explicó en su día Lux Rampa, sí. si es que lo ha leído, sobre, sobre los extraterrestres a los cuales fue en el Tíbet, le llamaban los, los jardineros de la Tierra, ¿no? Sí. Pues, ¿Qué opinión tenía de lo que ahí explica? De acuerdo, gracias, Carlos. Yo me acuerdo, mira, yo tengo yo me carté, aunque no lo creas, con los Arrampa. Pero mmm, no me acuerdo exactamente de los cuatro o cinco libros de los Arrampa, a los cuales le, de, le debo ciertamente que, se, que me, haber sido mi despertador, como a mucha otra gente. López Arrampa, ¿verdad? y López Arrampa, tú sabes que es un personaje muy discutido porque como siempre, cuando sale un personaje de estos inmediatamente vienen los que lo quieren tumbar no sé si es cierto o no es cierto yo ciertamente escribía con una letra, aparecía gótica las cartas que recibí, de quién venían, yo no lo sé una creo que vino del Canadá y otra de Uruguay pero, ¿qué decía él en concreto? eso desde los jardineros que tú hablas no me acuerdo yo de lo... Que... yo sé que él sí hablaba de de, por ejemplo, aquellos esqueletos no, cadáveres que habían... As... Había, hablaba de cosas que hoy se confirman o son iguales a otras que leemos en los modernísimos informes del año pasado y hace dos años, ¿verdad?, sobre cavernas subterráneas, por ejemplo, de tener allí individuos enterados que tenía uno, me parece que decía, siete metros, sí hay extraterrestres de estas alturas, o por lo menos así aparecen, según según los testigos, y con lo, con respecto a Dom Rampa yo me encojo de hombros y digo, a mí me sirvió mucho, no sé si era cierto o no era cierto, ...por un lado parece que sí era cierto... ...por otro lado parece que no era cierto... ...pero probablemente está la cosa en, en la mitad... ...y que había bastante de cierto... ...y que otras cosas pues se las añadirían... ...o él las inventó o no sé... Pues ...a mí me sirvió entonces bastante. Salvador, yo tengo que representar las dos posturas... ...¿alguna vez has pensado que... ...algún tipo de ser extraterrestre negativo o malo... Eh, ...haya cogido tu cerebro... ...lo haya trabajado, traqueteado como tú dices... ...para que cuentes toda esa serie de cosas... Que siga. para que ocultes una verdad que parece ser que es la que dice Sistopaz la que dice otra mucha gente que los extraterrestres son positivos para impedir el desarrollo de una labor positiva de estos seres extraterrestres todos somos manipulados todos lo que yo digo y le digo a la gente es no se deje manipular conscientemente y sobre todo no se deje manipular indignamente contra su deseo porque a mí por ejemplo desde hace años por instinto cuando alguien venía algún contactado y hay miles de contactados en el Venía y decía una muchacha, me han dicho esta noche que vaya a tal sitio, ¿eh? y yo sola, yo le decía, aun cuando pensaba que eran buenos, y un tiempo también pensé que la mayor parte eran buenos, y yo, no vayas, porque me parece una falta de respeto. Una muchacha como tú, ¿qué haces tú sola caminando hasta una montaña, a lo mejor que está a un medio kilómetro de tu casa? Disparate, dile a esos que ya que son tan listos, que tengan sentido común, te vas a buscar un problema con tu padre, a lo mejor con alguien que te está velando a ti. Aunque no, vengan a tu casa ellos, ya que son tan poderosos, ¿verdad?, eso desde el principio ahora a mí me manipulan yo muchas veces pienso si sí, a mí a veces fíjate cuando estoy estudiando un libro yo creo que los libros se salen y lo he visto también en otra gente se salen ellos solitos de la, de la de las estanterías y es precisamente el dato que yo estoy buscando lo que yo estoy buscando pum eso me ha pasado mil veces o encontrar un recorte de periódico viejo por ahí y ahí se habla de una cosa que precisamente me hacía falta a mí, el, el dato es me ha pasado muchísimas veces ¿No será que te... por lo tanto sí. Y es que yo creo que están rodeados de, de de otros mundos, ¿entiendes? Yo eso sí lo creo, pero no me dejo manipular contra mí. En estas gentes que ellos creen que son buenos, cuando yo veo panorámicamente los resultados, como veo por ejemplo cualquiera le digo, Cristo era malo hombre, no, dios esto cristo dedicaba el amor, si sí, pues miren, cuánto se murió Cristo empezaron los leñazos de los cristianos unos contra otros, y cuando panorámicamente ves, después de dos mil años y en el mundo entero, la obra digo, mestera, fue malo, ahí tienes un libro entero delante, que es Interpelación a Jesús de Nazaret ¿qué digo? hago yo en ese libro? le digo, dijiste tal cosa cita del Evangelio 100 citas del Evangelio, la realidad es todo lo que tal en lo que Dijiste tal cosa, la realidad es todo lo contrario de lo que has dicho. Y a la larga, señor, ¿qué hemos, ¿qué hemos hecho con el cristianismo? Hemos hecho una catástrofe, verdaderamente. Bueno, pues lo mismo, cuando veo los movimientos estos modernos que nacen, los muchos cistos paz que hay por ahí, porque a él parece que le va bien, hay movimientos que por las circunstancias sociales van arriba, pero hay otros grupitos, pero cientos de grupos, ¿verdad? En México, por ejemplo, los hay que se van a una montaña y empiezan, y acaban todos mal, uno detrás de otro aunque puede ser igual que la religión que a este hombre privadamente le hizo bien y al otro le hizo bien, pero panorámicamente, globalmente, a la larga no hacen bien. porque Porque hacen que el hombre se cuelgue de otros, se cuelgue de redentores, de avatars, de guías. Mañana hablaré yo en el congreso este que está viendo ahora aquí sobre una terrible plaga que está apareciendo como siempre en California. Es el famoso channeling la sintonización todo el mundo buscando un guía eso es funesto eso es funesto porque porque te hace un pelele usa tu cabeza y manda el cuerno a todos estos guías esa sería quizá la conclusión eh, has hablado de que mañana vas a decir todas estas cosas ¿dónde? porque nos lo preguntaban también alguna llamadas eso es el mercado maravilla empieza a las a las 10 de la mañana, por ahí, ahí en Bravo Murillo En el mercado maravilla ahí está el dato para la gente de Madrid Que quiera asistir a ese curso, a ese congreso Oye, no, no, ya, ya viene desde anteayer y hoy estuvieron todo el día Y mañana me toca a mí a las mañana a las 12 de la mañana Ya ha dicho un poco lo que quería preguntarle La conclusión, defendernos, no dejar nuestra mente a estos seres ¿Verdad, Salvador? Sí, porque pensar. mira cómo está la humanidad Tú vas a Oriente, los que hayan visto la ruta de la seda Ahora en televisión, mucho me hizo pensar ahí. ¡Qué cantidad de religiones! ¡Y qué fanatismo! Tú vete allá y habla mal de Mahoma o de en quien creen ellos. Vamos, te liquidan. Y son gentes como nosotros, pueden procrear con nosotros y tienen, se ríen como nosotros y lloran como nosotros. ¡Ah! Pero están envenenados con la religión que tienen. La nuestra no es sagrada, pero la de ellos lo vemos claramente. ¿En qué estupideces creen? Y la nuestra es lo mismo que la de ellos. porque Por iluminados, esos son los grandes peligros para la humanidad, y que me perdonen todos estos que estarán ahora temblando contra mí diciendo horrores, porque yo estoy yendo contra esos movimiento no, todo lo que es bueno yo lo aplaudo, pero lo que les digo, no se dejen comer el coco Salvador, vamos a tener que dejar esta interpelación a Jesús de Nazaret, uno de tus últimos libros, editado por ediciones que hay de dar. para otro momento. Supongo que va a ser también un escándalo. Déjanos que lo leamos y hablamos de Jesús de Nazaret en otro momento, ¿qué parece? Bueno, muy bien. Eh, pensar por nosotros mismos. No hagan caso tampoco a Salvador Frisero, permíteme que se lo diga a nuestros siguientes no A nadie, caso. a nadie no tiene que usar cada uno su cabeza. Si el niño, su mamá, que lo quiere muchísimo, se educa a alimentarlo, ella siempre, ella, ella, ella, y el niño no come por sí mismo, pobre señor pues tiene que comer él, el... es que vomita, pues que vomite, pero que vuelva a comer. Uno tiene que usar su cabeza siempre. Gracias a Dios nuestro invitado de esta noche, que ha hecho y cambiemos los canales. Gracias, tratar de nuevo en el programa. Para